Capítulo 10. Muere el rey Lamán. Los de su pueblo son salvajes y feroces, y creen en tradiciones falsas. Zenif y su pueblo prevalecen en contra de ellos. Y sucedió que de nuevo empezamos a establecer el reino y a poseer otra vez la tierra en paz. Y mandé hacer armas de guerra de todas clases, para que de ese modo yo tuviera armas para mi pueblo para el día en que los lamanitas volvieran a la guerra contra mi pueblo. Y puse guardias alrededor de la tierra, a fin de que los lamanitas no cayesen de nuevo de improviso sobre nosotros y nos destruyesen. Y así protegí a mi pueblo y mis rebaños, y evité que cayeran en manos de nuestros enemigos. Y sucedió que heredamos la tierra de nuestros padres durante muchos años, sí, por el espacio de veintidós años e hice que los hombres cultivaran la tierra y produjeran granos y frutos de todas clases, e hice que las mujeres hilaran y se afanaran y trabajaran y tejieran toda suerte de linos finos, sí, y telas de todas clases, para que cubriéramos nuestra desnudez, y así prosperamos en la tierra, así gozamos de continua paz en la tierra por el espacio de veintidós años. Y aconteció que el rey Laman murió, y su hijo empezó a reinar en su lugar, y empezó a incitar a su pueblo a rebelarse en contra del mío. Así que comenzaron a prepararse para la guerra, y para venir a la batalla contra mi pueblo. Mas yo había enviado a mis espías a los alrededores de la tierra de Shemlon, para descubrir sus preparativos, para guardarme de ellos, a fin de que no vinieran sobre mi pueblo y lo destruyeran. Y sucedió que subieron por el lado norte de la tierra de Shilom, con sus numerosas huestes, hombres armados con arcos y con flechas, con espadas y con cimitarras, con piedras y con ondas, y llevaban afeitada y desnuda la cabeza, y estaban ceñidos con una faja de cuero alrededor de sus lomos. Y aconteció que hice que las mujeres y los niños de mi pueblo se ocultaran en el desierto e hice también que todos mis hombres ancianos, que podían llevar armas, así como todos mis hombres jóvenes que podían portar armas, se reunieran para ir a la batalla contra los lamanitas. Y los coloqué en sus filas, cada hombre según su edad. Y aconteció que salimos a la batalla contra los lamanitas, y hasta yo, en mi avanzada edad, fui a la batalla contra los lamanitas. Y ocurrió que salimos a la lid, la fuerza del señor ahora bien los lamanitas nada sabían concerniente al señor ni a la fuerza del señor por tanto confiaban en su propia fuerza con todo eran gente fuerte según la fuerza del hombre eran un pueblo salvaje feroz y sanguinario creyentes en la tradición de sus padres que era esta creían que fueron echados de la tierra de Jerusalén a causa de las iniquidades de sus padres, y que sus hermanos los ultrajaron en el desierto, y que también fueron agraviados mientras cruzaban el mar. Y más aún, que los habían tratado injustamente mientras se hallaban en la tierra de su primera herencia, después de haber atravesado el mar. Y todo esto porque Nefi fue más fiel en guardar los mandamientos del Señor. Por tanto, fue favorecido del Señor porque el Señor oyó sus oraciones y las contestó, y él tomó el mando en su viaje por el desierto. Y sus hermanos se enojaron con él porque no entendían la manera de proceder del Señor, y también se irritaron con él sobre las aguas porque endurecieron sus corazones contra el Señor. Y además se enfurecieron con él cuando hubieron llegado a la tierra prometida, porque decían que él había arrebatado de sus manos el mando del pueblo, y trataron de matarlo. Y además se ensañaron con él, porque salió para el desierto como el Señor le había mandado, y llevó consigo los anales que estaban grabados en las planchas de bronce, porque decían ellos que él los había robado. Y por tanto han enseñado a sus hijos a que los aborrezcan, y que los asesinen, Y que les roben y los despojen, y que hagan cuanto puedan para destruirlos. Por tanto, sienten un odio eterno contra los hijos de Nefi. Precisamente por esta causa, el rey Lamán, mediante su astucia y mentirosa estratagema y sus halagadoras promesas, me engañó para que trajera mi pueblo a esta tierra a fin de que ellos lo destruyeran. Sí, y hemos padecido todos estos años en la tierra y ahora bien, yo, Zenif, después de haber dicho todas estas cosas acerca de los lamanitas a los de mi pueblo, los animé a que salieran a luchar con toda su fuerza, y pusieran su confianza en el Señor. Por tanto, luchamos contra ellos cara a cara. Y aconteció que nuevamente los echamos de nuestra tierra, y los matamos con gran mortandad, tantos que no los contamos» y aconteció que de nuevo volvimos a nuestra propia tierra, y mi pueblo empezó otra vez a guardar sus rebaños y a cultivar sus tierras. Y ahora bien, yo, habiendo envejecido, conferí el reino a uno de mis hijos. Por tanto, no digo más, y ruego que el Señor bendiga a mi pueblo. Amén.